Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Como siempre, agradecer、eh, la gentileza que tenés con nuestra seccional. Bueno, sí, un año, cerramos un año complejo.、Eh, si uno, como bien estabas haciendo vos, analiza la pérdida de poder adquisitivo、eh, de los trabajadores,、eh, esta rondaría el 15% de pérdida.、Eh, teniendo en cuenta que. Aproximadamente、eh, la inflación del año pasado fue del 50,9,10, algo así.、Uh -huh. eh, entonces, realmente, si bien hemos llegado en algún punto a un, un acuerdo, digamos,、eh, fue bueno, quizás el tema del bono ayudó bastante, digamos,、uh -huh. un bono que acá en Moreno quedó bastante pobre, digámoslo. Fue、pues、de 10 mil pesos de bonos que se dio desde, desde el Ejecutivo Local.、Eh, bueno, la verdad que este año 2022 lo iniciamos con, con mucha expectativa、eh, y con una posición totalmente clara. Nosotros vamos a comenzar la discusión de la paritaria 2022 diciendo que tiene que haber recomposición、eh, de ese 15% de pérdida. m m h Eh, esto no quiere decir que nos clavamos o nos cerramos en el 15%, pero entendemos que el Ejecutivo tiene que tener algún tipo de gesto como para, por lo menos, acercarnos a recuperar algo de ese poder adquisitivo.、Eh, hemos ya presentado una nota、eh, pidiendo la, la, la apertura de Paritaria. Paritaria, que a todo esto del año pasado nos habían dicho que se iba a abrir en, en enero.、Sí. Bueno, pasó enero, estamos entre, ya en, en transitando los primeros días de febrero. No hubo convocatoria.、Eh, sí, lo que hubo fue comunicación, y esto hay que decirlo, hay que remarcarlo.、Uh -huh. eh, el director, el director, director general, no recuerdo ahora bien el cargo, Adrián Márquez, fue el único funcionario que nos atendió varios pedidos、eh, y situaciones que hemos tenido a nivel gremial en, este, en, este, en diciembre y enero.、Eh, nos ha atendido y nos ha recibido la nota,、uh -huh. digamos, y lo que nos ha transmitido. Es que mediados de febrero sería、eh, la primera reunión paritaria. Bien.、Eh, por, por otro lado, marcar que、eh, seguimos trabajando con, con la Junta de Calificación y Ascenso, algo que es, que es importante para todos, pero que viene también media retrasada en, en esta etapa de, del 2022.、Uh -huh. eh, hubo ya una suspensión y bueno, y estamos a espera de que se defina una fecha. ¿Por q u e es importante? Siempre lo planteamos esto porque. Obviamente, hay compañeros trabajadores que están a espera de su pase a planta.、Sí. Todavía no hemos logrado que se defina uno de los pedidos que se hizo el año pasado, que es las 40 horas para la totalidad de los trabajadores.、Eh, entendemos que no son muchos y que donde debemos iniciar fundamentalmente es en un sector que estuvo、eh, siempre al frente de, de la lucha ante la pandemia, que es salud, y de ahí avanzar en los diferentes sectores.、Uh -huh. Todavía eso no lo hemos logrado, digamos. Eso es algún pendiente de, de, de, del año pasado. Queda pendiente entonces ese tema para llevar a la mesa paritaria. Ahora imaginamos que a mediados de febrero, como se promete, es entre el 15 y el 18, el 20 de febrero. Igual、eh, de alguna manera、eh, se arranca con esto, ¿no? con una, una, una deuda del municipio. Por un lado, el retraso del salario en función de los números finales de la inflación del 2021. Y por otro lado, el incumplimiento de la convocatoria. Habían prometido en diciembre llamar en enero. Ahora es a mitad de febrero y ya ganaron un mes y medio. Sí, Ya arrancamos medio complicado. Si s a eso le sumamos, digo, nosotros, por ejemplo, como para darte un dato, ayer movilizamos, entendemos que、eh, con otro tema, digo, con, con la justicia, que necesitamos una justicia que sea a favor del pueblo、uh -huh. y no de los grupos、eh, empresarios o de los poderosos.、Eh, movilizamos, acompañamos、eh, la, es? la lucha del día de ayer, pero entendemos también. En este contexto económico y esta, esto que vivimos los trabajadores día a día, que en realidad、eh, se nos corre un poco en el eje, porque acá la discusión hoy debería de ser,、eh, o deberíamos de haber marchado quizás para eh, trasladar eh, la inquietud de, de los trabajadores para, con respecto a él,、eh, la firma del acuerdo con el FMI.、No. Eh, firma que sabemos que por más que no la vendan, ¿cómo? Que es、eh, la, la mejor, el mejor acuerdo que se podía haber llegado.、Uh -huh. eh, nosotros sabemos que ese acuerdo siempre se traslada en ajustes para los trabajadores.、Bien. Somos nosotros los que pagamos las deudas.、Uh -huh. Justo te iba a preguntar, además de la participación que tuvo ATE como gremio ayer de la convocatoria para reclamar justamente una profunda reforma del Poder Judicial, ¿cómo analizaban este acuerdo anunciado hace pocos días como un gran triunfo del gobierno con el FMI? Bueno, ahí algo nos vas contando al respecto de la preocupación de que otra vez los trabajadores sean quienes con el ajuste paguen esta deuda, ¿no? Tal cual, el gobierno. Entendemos que, que es el gobierno lo que no podía ser el macrismo. Esto lo entendemos todos los, los, los militantes, los trabajadores del campo popular, lo entendemos y que sabíamos que no podíamos sostener otro gobierno del PRO. Ahora, la realidad es que el gobierno que acompañamos, que, que militamos y que le pusimos toda la, la esperanza,、eh, tiene una deuda precisamente con los trabajadores y con aquellos militantes que vienen del campo popular apoyándolos. Digamos, porque recordemos que el año pasado se dijo que、eh, los sueldos iban a, a superar la inflación. Bueno, no se dio. No ha, el gobierno no ha podido controlar la inflación, no ha podido generar más trabajo.、Eh, se nota un, un pequeño,、eh, una pequeña mejoría. Pero realmente todavía estarían en deuda. Y si a eso le sumamos el acuerdo con、eh, el FMI nefasto, histórico, que nos viene robando en la Argentina durante, o cada vez que, que lo instalaron, digo, la verdad que a mi criterio digo, no tenemos nada que festejar, nada porque sabemos que se va a, trasladar a,、eh, se va a transformar en ajuste、eh, en, a lo, en corto, mediano o largo plazo, pero va a terminar siendo ajuste para los trabajadores. La autoconvocatoria de u d a invita a la próxima semana c c o o n v a a una movilización el próximo martes 8 de febrero. Con las consignas basta ajuste y extractivismo, las estafas no se pagan contra la impunidad y la entrega de la soberanía. Una, son una convocatoria que están haciendo amplia. ¿ATE va a ser parte de esa convocatoria? Tendremos que discutirlo.、Eh, a mi criterio, a mi criterio, digo, luego o tendremos que discutir este, con, con el secretario general ¿Sí? y el secretario general. Lo hará en, en, en ATE Provincia, pero yo, por lo menos mi criterio, sería que nosotros deberíamos de participar y deberíamos de estar al frente de esa lucha. Es, basta de FMI, basta de que los trabajadores、eh, no puedan llenar、eh, sus heladeras a costa de、eh, unos pocos, que son los que realmente eh, tienen eh, millones, que siempre son los menos, ¿no es cierto?、Uh -huh. Raúl, como siempre, te agradecemos la gentileza, te mandamos un abrazo grande y quedamos aquí a disposición. A vos y tu equipo, Daniel. Ahora, Un abrazo enorme. Hasta luego.